¿Piensa usted que ser ingenioso es lo mismo que ser sabio? Tal vez piensa que inteligencia es lo mismo que sabiduría. Probablemente ha habido ocasiones en su vida cuando usted deseó tener más sabiduría de la que consideraba que tiene. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su estudio de la experiencia de Salomón cuando pidió a Dios sabiduría. Con ustedes, el doctor David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, Orando por Sabiduría. Estamos muy agradecidos de que usted nos acompañe hoy al continuar el estudio de la experiencia de Salomón en el Antiguo Testamento. Como saben, estamos estudiando esta experiencia del rey Salomón cuando Dios le dijo que pidiera lo que sea que quisiera y Salomón optó por pedir sabiduría para gobernar a su pueblo. El día de mañana, empezaremos la consideración de otro tema individual que nos llevará a estudiar la experiencia de Israel en el desierto. Concluiremos este mensaje el día jueves. Ahora, abramos de nuevo nuestra Biblia en el capítulo 3 del primer libro de Reyes y continuemos la consideración del tema Orando por Sabiduría.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 Recordemos lo que sabemos, sabemos que Jesucristo es sabiduría de Dios y Jesucristo vive en nosotros si le hemos recibido como nuestro Salvador y Él ha prometido que nos dará su dirección por el Espíritu Santo. Quiero animarle en estos días de vida sin precedente que la respuesta a su vida y a la mía, la respuesta para nuestra nación, para nuestra comunidad, para nuestras instituciones educativas, para nuestra iglesia, no son nuestras mejores ideas. La respuesta es nuestra humildad y sinceridad delante de Dios. James Murdoch, conferencista del siglo XIX, recuerda una ocasión cuando se quedó en la Casa Blanca por tres semanas en el verano de 1861. Fue invitado del presidente Lincoln. Una noche, Murdoch se daba vueltas en la cama y sufría de insomnio y oyó una voz apagada en el corredor. Se levantó para investigar y se halló a la puerta de un salón privado. La puerta estaba entreabierta y Murdoch pudo ver al presidente Lincoln arrodillado ante una ventana abierta. Estaba elevando esta oración. «¡Oh, tú, Dios, que oíste a Salomón la noche en que él oró pidiendo sabiduría, óyeme», decía Lincoln. «Yo no puedo dirigir a este pueblo, no puedo dirigir los asuntos de esta nación sin tu ayuda. Soy pobre, débil y pecador. Oh, Dios, tú que oíste a Salomón cuando clamó pidiendo sabiduría, óyeme». Y salva a esta nación. Y me pregunto, si Dios se complacería si oyera a unos cuantos orar por esta iglesia diciendo, oh Dios, tú que oíste la oración de Salomón pidiendo sabiduría, oye mi oración. Tengo necesidades en mi vida. Tengo hijos que no están andando contigo. Estoy en un matrimonio que está al borde del divorcio. Estoy en una empresa que no está resultando. Estoy en una situación sin precedentes en mi vida. Dios, tú que oíste a Salomón cuando oró, óyeme. De muchas maneras he elevado esa oración por muchos años. Estoy aquí para testificar que sé que funciona por dos razones. Sé que resulta debido a lo que ha sucedido cuando he orado al respecto y lo que ha sucedido cuando no he orado. Y sé que especialmente en el mundo en el que usted y yo estamos tratando de navegar nuestras vidas, la sabiduría de los hombres es inadecuada. Solo si Dios interviene, tenemos alguna posibilidad. Así que A nuestra nación y a nuestros dirigentes, a mi propio corazón y a todos ustedes que me están oyendo en esta iglesia por la radio, quiero recordarles de nuevo lo que dice la carta de Santiago. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la concede a todos de manera generosa y nunca lo regaña por pedirlo. Usted la recibirá. La Biblia dice que no tenemos por qué no pedimos. ¿Quiere usted continuar avanzando penosamente en su propia sabiduría, haciendo lo mejor que pueda figurárselo? Dios le dejará que lo haga. Pero si quiere andar con Dios, tiene que pedirle su ayuda. Espero que usted lo hará. ¿Pudiéramos ser tan audaces como para pensar que en algún lugar, de alguna manera, en algún punto en la política de la nación, alguien lo pedirá? La cuestión importante es, tal vez deberíamos pedirle a Dios su ayuda, al enfrentar los asuntos en este día. Tal vez usted esté escuchándonos hoy y se siente como si estuviera en medio de un dilema para el cual necesita echar mano de toda la sabiduría que hubiera disponible. Bien, si simplemente se detiene por un momento y eleva una oración, descubrirá si usted ya es un seguidor de Cristo que no está solo. Él ha prometido no dejarnos nunca, ni nunca abandonarnos. Él está ahí con usted y le ayudará y le fortalecerá, le dará la sabiduría que necesita, tal como se la dio a Salomón, como hemos estudiado en este mensaje. Ahora bien, no se olvide que para estos mensajes, así como también para todo mensaje que escucha por radio, momento decisivo, Tiene disponibles para usted varios recursos. Para casi todas las series tenemos el libro que contiene todo el material de los mensajes. Como bien puede deducirlo, el libro contiene mucho más material que el que podemos incluir en el tiempo de programa de radio, Aún dividiéndolo en dos programas. También tenemos disponible la correspondiente guía de estudio, que es un recurso que puede usar para su estudio personal o para su grupo de estudio bíblico. También tenemos las grabaciones en discos compactos.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 RG